Estas son las voces que pasaron por Radio Kermes. El dirigente del Centro de Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, sostuvo en periodismo turno mañana que el 30% de los comercios no está pagando las cargas sociales ni las ART. Es la situación, digamos, que, que se está viviendo hoy, o sea, yo siempre digo que este gobierno nos ha puesto en una lucha de pobres contra pobres, o sea, lo que está pasando... Eh, en, en Minicota Ribeiro, lo que está pasando en una, una empresa de calzado y hay un 30% más o menos de las empresas que les cuesta pagar la seguridad social conozco de comerciantes que están atrasados en sus alquileres, entonces digamos cuando a vos te viene una situación así, por ejemplo te, te cuento un caso real de la semana pasada a ver. una empresa no paga RT la denuncia tiene dos sucursales uno lo puede denunciar a la delegación de relaciones laborales va a la delegación, constata que no está la RT clausura el negocio, la pregunta es vos como sindicato clausurás el negocio y automáticamente los chicos quedan sin trabajo hasta que se restablezca la RT. Ahora, si no vende, no puede pagar la RT. Si no paga la RT, la Delegación de Relaciones Laborales no le levanta la clausura y los chicos siguen sin trabajo. Se realizó la marcha para pedir que se adelante el juicio a Esteban Hotz. Nuestro cronista de exteriores dialogó con Mónica Siderac, madre de Franco Palacio. ¿Ustedes están pidiendo que se apure el juicio porque consideran que la justicia aún sigue siendo lenta? Sí, sí. Viste que él tiene mucho poder, mucho dinero, está poniendo muchas trabas, uh -huh. pero las pruebas están a la vista. Él venía 175-180 kilómetros en un cruce con carteles previniendo de 60 kilómetros por hora. ¿Confían en que con esas pruebas digamos, la justicia va a fallar a favor de usted? No, no confiamos porque como ya te digo, tiene mucho dinero y poder. Entonces él está, por todos los medios, poniendo trabas y trabas y trabas. El presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, Víctor Tapié, se refirió a la sequía que sufre la provincia. Además sostuvo que esperan que Alberto Fernández pueda salvar al país. De la ruta 35 para el oeste, sobre todo la ruta Caldenal, y enfocándonos para el lado del sur de la provincia, suroeste de la provincia, La situación es, ya, ya es compleja. Para el lado eh, noroeste, estar un poquito mejor, pero estar un poquito mejor es eso, estar un poquito mejor, porque han agarrado alguna lluvia un poco mejor. La verdad que estamos muy preocupados, ya hay campos que están este, dando rollo y hay con, con, con ventas de, de hacienda que no, no estaban planificados vender. Por supuesto que uno le queda el trago amargo ese de del kirchnerismo, que el campo no nos pasó para nada bien con todas las cosas que ha ocurrido que no creo que valga la pena entrar en mucho detalle eh, esperemos que, que no vuelvan a, a cometerlo, si tienen que ingresar que no cometen los, los mismos errores y, y que, que, que bueno que venga un cambio en la Argentina y que ojalá que, que Alberto Fernández por el bien de todos los argentinos sea la persona que que pueda salvar o cambiar la historia de, del país. Hugo Muleiro, presidente de Comunicadores de la Argentina, brindó su columna habitual sobre la editorial de los medios dominantes de Argentina. Esta semana se ocuparon de hablar de la economía desde la visión norteamericana y los negocios con China. Dice que eh, bueno que el gobierno de Estados Unidos vería con... ...muy malos ojos y desaprobaría cualquier solución financiera... ...que encare el futuro gobierno y que involucre a China. Esto se explica en el hecho de que, bueno, la Argentina tiene y tendrá... ...gravísimas dificultades para pagar los compromisos de la deuda... ...que contrajo Macri, de hecho es la dificultad que el propio Macri... ...está teniendo en estos meses. Bueno, al estar este financiamiento tan condicionado para, para la Argentina... Uno, siempre aparece, digamos, como posibilidad recurrir a, un, a otra fuente que no sea la convencional, y ahí aparece China. Un poco también por la experiencia venezolana, digamos, en ese sentido. Pero bueno, acá esta nota de paña está advirtiendo que a Trump esta, esta situación no le gustaría. Federico Moslares, integrante de Movilidad Sustentable La Pampa, nos contó sobre el Día Mundial sin Automóvil. Una propuesta de movilidad sustentable dentro de de lo que es el la Comisión Permanente del Plan Estratégico, uh -huh. o sea que no es una sola solamente una propuesta de, de movilidad sustentable, sino de todas las instituciones y parte que forman eh, el Consejo Permanente, que por ejemplo la Universidad, la Cooperativa, Cámara de Comercio, Valencia de Arquitectos bueno, y otras más, con la idea de, de realizar, a de comenzar a realizar acciones conjuntas dentro de lo que es el Plan Estratégico, o sea que Hace un par de semanas se, se aprobó el reglamento de la comisión y, y bueno, es una de las formas de que vamos a empezar a trabajar sin presupuesto, con acciones concretas, teniendo como eje los objetivos delineados en el plan. En, en base a eso se eligió bueno, una propuesta que llevamos nosotros y es una propuesta que ya hemos hecho otros, otros años, que es adherirnos al Día Mundial sin Auto. Radiocarmes.com